La persiana. la persiana. Buenas tardes, pasan 16 minutos de las 8 de la tarde, aquí al micrófono se está hablando desde Radio Agorasol, Gerardo, y sentada a mi lado está la hermosa María. Buenas tardes, María, ¿cómo estás? Buenas, tar buenas tardes, Gerardo, ¿qué, ¿Qué tal? Nos con las buenas tardes. Damos la bienvenida a La Persiana, aquí en Agora Sol. Comenzamos. La persiana. la persiana. El Movimiento 15M ha demostrado ser la plataforma que recoge todas las voces, provengan del sitio que provengan. Por eso, en este espacio queremos saber tu opinión, queremos dar eco a tu voz. Hoy planteamos la siguiente pregunta. ¿Cuál crees que debe ser el futuro de las acampadas? Podéis enviar vuestras respuestas vía Twitter con la etiqueta... Almohadilla, Agora Sol Radio o directamente a nuestra cuenta, @agorasolradio. Sol Radio. También nos puedes encontrar en Facebook, en nuestra página, ya sabes, Agora Sol Radio. música del y Asamblea General. Si habéis escuchado ahora esta sintonía, esta sintonía de la Asamblea General, donde cada martes y cada jueves a las 8 de la tarde os contaremos la última hora de lo que está pasando en esa asamblea de asambleas de aquí, de la Campada, en este en caso concreto, eh, vamos a deciros que vamos a tener que esperar un poco esa conexión, porque ahora mismo no, no ha comenzado todavía, según nos ha informado nuestra compañera Yeray, que se ha desplazado para cubrirla, y vamos a tener que esperar un momento para retomar esa conexión en tanto en cuanto sea posible. De momento la asamblea se ha retrasado hasta las nueve. dentro de unos minutos podremos tener la primera foto de lo que está pasando ahí en las inmediaciones del Oso y el Madroño, bajo el cual, o bajo cuyo augurio, se reúnen todos los asamblearios y asamblearios de Sol. El domingo 29 tuvo lugar, en este mismo lugar de la Puerta del Sol, la Asamblea General del Movimiento 15M o la acampada, según se quiera ver, el punto sobre el que giraron todas las opiniones fue el campamento, si se levantaba o no. El resultado no se consiguió consensuar, por tanto, a falta de una de decisión en firme, nos quedamos de momento, pero ¿hasta cuándo? En eso están trabajando ya la comisión de comisiones y en breves instantes, eh, es decir, eh, a partir de una media hora o tres cuartos, empezarán a debatirse también en la Asamblea General las propuestas sobre las que no se alcanzó consenso el pasado domingo. ¿Y cuáles son estas propuestas? Bueno, no nos vamos, el movimiento sigue. Como tal, se debe reestructurar el campamento para solucionar los problemas de seguridad, materiales, robos y acosos. Hacer un llamamiento para que las personas que estén a favor de la acampada se comprometan y participen activamente en el trabajo que éste requiere. El comienzo de la reestructuración desde la misma noche de ayer, eh, es decir, desde la misma noche del domingo, hay que ver cómo se va a trabajar eh, en, en toda esta reestructuración del campamento y hacerlo de una manera más sostenible. Los grupos de trabajo y las comisiones seguirán trabajando en el espacio público entre que se toma una decisión en firme sobre qué hacer con las acampadas y las asambleas populares. Hoy martes, día 31, como ya os acaba de decir eh, mi compañero Gerardo, él, a las 9 empezará en su lugar habitual, en frente del Oso y el Madroño, la Asamblea General y se intentará consensuar el futuro de esta campada: si continúa en pie o no. Otro de los aspectos importantes será también cómo reestructurar el campamento. Vamos a estar en todo momento muy pendientes de esa Asamblea General en la que está en juego lo que pasará con la campada de sol, epicentro de la llamada Spanish Revolution. Y allí tendremos como ya os hemos dicho a nuestra compañera Yeray, que estará dándonos pues la información de primera mano de lo que ocurre y de lo que se propone en esta asamblea general. Vamos a esperar rápidamente que aparezca Yeray y entre tanto vamos a hacer una pequeña ronda rápida de las asambleas y grupos de trabajo que están reunidos mientras hablamos por si queréis o estáis disponibles o podéis aún pasaros por, para ver qué es lo que se cuece en este movimiento asambleario al aire libre que se está creando aquí en la Puerta del Sol y a la que de momento, por esta tarde, la lluvia está respetando. Los grupos de trabajo de hoy son a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde tenemos eh, la Asamblea del Pensamiento en la Plaza del Carmen... La asamblea de legislación en Cortilandia, en calle Maestro Victoria La asamblea de empleo en la Plaza del Carmen también Y la asamblea de intervención social en Pasaje Alcala ¿Y más tarde, a las ocho y media? A las ocho y media tenemos la asamblea de educación formal, también en Cortilandia, en calle Maestro Victoria Cortilandia, que recuerdos me trae A las nueve de la noche tenemos la asamblea de política a corto plazo, también, ¿dónde lo tenemos? Esto también está, pues en ese sitio que trae tantos recuerdos, en Cortilandia Es que de pequeño me, me moría de ganas siempre por ir al Cortilandia Bueno, y también a las nueve se celebra la Asamblea General en el Oso y el Madroño. Vamos a preparar esa conexión telefónica con la Asamblea General. Yendo, soltando ya las noticias más importantes del día, relativo a todo lo que está pasando en, en esta campada y en todas las demás, abrimos con nuestros titulares. Sol se debate a partir de las 9 de la tarde el futuro de la acampada y las condiciones bajo las que ésta permanecería. En Santiago de Compostela, el popular Rafael Cuiña ha mostrado su apoyo a los acampados y ha declarado compartir muchas de sus reivindicaciones. Algunos campamentos levantan por decisión propia, mientras que otros son desalojados mediante la fuerza. novedades respecto a la situación en Grecia después de las manifestaciones multitudinarias del pasado domingo. convoca una mega manifestación para el próximo 15 de octubre para, para elevar las demandas del 15M. Vamos a ver ahora si el directo y las condiciones tecnológicas nos lo permiten, si podemos conectar con nuestra enviada especial a la Asamblea General que aún no ha comenzado porque se ha retirado o se ha retrasado por la comisión de comisiones, pero vamos a ver si podemos tener una foto de cómo está la situación ahora mismo en el epicentro de la acampada. Vamos a llamarla entre tanto... Nos dará las típicas interferencias que nos da siempre. Y vamos a ver si podemos pinchar incluso el sonido del, del comunicado, ¿no? Para hacerles partícipes de todo lo que estamos. Hola. Geray. Hola. Buenas tardes. Estás ahí en Sol, imagino. Sí, sí, sí, estoy aquí. Y, eh, te habrás quedado decepcionada que se ha retrasado la asamblea y te tienes que quedar un rato más ahí. ¿Perdón? ...que te habrás quedado decepcionada... ...que te tienes que quedar un ratito más ahí cubriendo la asamblea... ...que empieza a las 9 de la tarde finalmente, ¿verdad? A las nueve es que no han dicho nada por aquí... ...a las ocho y 20 han empezado a probar el micrófono... ...y la gente está sentada pero no han dicho nada más. Más o menos, ahora mismo, desde donde tú estás... Eh, ...¿qué estimación de, de gente, de asamblearios, asamblearias... Sí, pues ...puedes apreciar ahí? Pues hay bastante menos que el domingo, muchísimo menos... A menos de la mitad, ahora mismo igual tenemos unas 600 personas, cuando el otro día igual éramos 3.000. Ah, o sea, ahora mismo estaríamos hablando pues de algo menos de un millar de personas, ¿no? unas 600, sí, 700 sí, personas. Sí, sí, sí, que 600 personas. Hombre, también hay, que tener, Pero... también hay que tener en cuenta que quizá conforme se vaya acercando la hora de, de inicio real de esa asamblea, pues podamos sí, pod sí, pueda ir incorporándose sí, más sí. gente. Sí, irá añadiéndose o aquí o no, bueno, mucha gente ya está sentada. Pero, o sea, no han informado de que empezaba más tarde tampoco. ¿Has podido o has tenido ocasión de recoger algún algún testimonio, alguna opinión concreta sobre eh, qué hacer respecto a lo demás? O sea, ¿qué, qué, qué opiniones hay a la gente, qué, qué, qué espíritu se respira ahí en, el, en la asamblea? Bueno, yo creo que hay opinión para todos, o sea, de todo tipo. O sea, mucha gente habla de que hay que reestructurar que se nos el campamento y ya cuando se, cuando se tengan las cosas claras marcharse y otra gente que dice que tenemos que irnos. Pero claro, está mucha de la gente que dice que nos tenemos que quedar es gente que no está aquí, que simplemente acude a la cocina general. Más adelante, como sabes tú bien, Geray, abriremos aquí el tiempo de debate con la gente que está participando en toda la acampada, Para que nos digan eh, cuál es su opinión desde dentro La gente que se está quedando aquí a dormir por las noches La gente que está trabajando eh, a pleno rendimiento eh, ¿Cuál es su opinión desde dentro? Sobre todo porque las asambleas, al ser abiertas, puede votar cualquiera ¿no? Eh, me imagino que no se está restringiendo esa votación A la gente que está durmiendo aquí por las noches ¿Perdón? Que ¿Qué la Perdón, que imagino que no se estará quedando esa votación Eh, restringida a la gente que está acampando, sino que es abierta a cualquier participante en claro. la asamblea. Claro, entonces la gente que está trabajando prefiere igual irse y la gente que, que solo viene a ciertas cosas pues quiere quedarse. Es... Supongo que esto seguirá viendo llegará a un consenso hoy o otro día. Si te, si te parece bien y ya que estás allí Eh, vamos a ir viendo cómo van esos ánimos vete haciendo ese periodismo de investigación que tanto te gusta deslizándote entre, entre todas las masas allí congregadas vete sacando eh, conclusiones opiniones. Y en, y en un, opiniones mejor mucho mejor que conclusiones y en un ratito conectamos contigo y nos das la última hora a ver si antes de que arranque la asamblea podemos hacer una segunda conexión contigo ¿te parece bien? Vale. Vale, perfecto. Pues un saludo bueno. aquí desde la calle Montera oh, bueno. y enseguida estamos contigo, Yaray. Un abrazo. Bueno, hasta luego. Algunas acampadas levantan sus campamentos. Ayer los campamentos de Albacete, Toledo, Palencia, Burgos, Ávila y Segovia se levantaron con perspectivas de mantener las actividades en las plazas y las asambleas informativas. El único en Castilla-La Mancha que aún queda es la acampada de Cuenca Madrid, Pamplona y Santander todavía no han consensuado hasta cuándo seguir mientras que Andalucía permanecerá al menos hasta el fin de semana al hilo de lo que contamos parece que en algunos puntos se está empezando a cambiar la percepción social y política de las acampadas concretamente hablamos de Santiago de Compostela donde ayer se dejó caer Rafael Cuiña, miembro del PP gallego para mostrar su apoyo como ciudadano Contacta contactamos con Ramón tenemos a Ramón en la plaza del Obradoiro, que nos va a hacer una crónica más, más uh, apurada de la que podamos hacer nosotros, ya que está ahí trabajando en la Comisión de Comunicación desde hace días. Vamos a ver qué es... Eh, está Ramón, buenas tardes desde Radio Gorasol. ¿Cómo estáis ahí en el Obradoiro? ¿Resiste, Santiago, de momento? Buenas tardes. Buenas tardes desde Santiago. Aquí buenas seguís, tardes. ahora mismo estamos en plena asamblea. Bueno, no es asamblea exactamente, porque cambiamos un poco las normas de funcionamiento, pues, sí que hay un abierto encuentro de comisiones, y aquí estamos, en el mismísimo grado ¿Y cuál es eh, la sensación, primero, de la gente que está ahí en la acampada, sobre todo respecto a ese ultimátum que había dado el ayuntamiento, de desalojar la acampada eh, a, a las 12 de la noche de hoy, eh, sería cuando esperaría ese ultimátum? ha suavizado posturas? Eh, bueno, la verdad es que... El lo que es el alcalde en funciones, que pues, perdió las elecciones eh, llevaron ultimátum los últimos días. Primero fue el domingo, luego lo trasladó hasta el martes y parece ser que hoy ya hizo declaraciones diciendo que, bueno, que viendo que el Ministerio de Interior no tiene intenciones de levantar las acampadas en general, que él no iba a tomar medidas y que iba a buscar diálogo. Tampoco llegó ninguna, ningún cauce concreto, pero sí que parece ser que, ...sin decirlo directamente... ...levantó un poco el ultimátum... ...o al menos eso avisó... Uh -huh, ...entonces y... bueno también su propio... Por, eh, ...perdona... El, ...el secretario galego del PSOE tal... ...desacreditó... ...cuando él nos amenazó y dio el ultimátum tal... ...pues un poco también lo desacreditó en público... ...dijo que era mejor buscar otras vías... ...y bueno parece que hay un poco... de conflicto interno entre... qué hay que hacer con todo esto... Eh, un, ...una pregunta de, de acampado a acampado... Eh, ...Ramón... Eh, ¿Cómo lo estáis haciendo para conseguir un trato así por parte de las autoridades? Eh, sobre todo te digo desde Madrid, donde bueno también estamos más o menos llegando a agotar el plazo de ultimátum y en las próximas horas eh, quizá haya una, un cambio de actitud por parte de las fuerzas policiales que hay que decir que desde el día 2 de la acampada eh, han tenido un comportamiento ejemplar. Bueno, aquí lo que es el trato con las fuerzas policiales es de completa normalidad, incluso de cierta simpatía ya, porque llevamos muchos días tratándonos unos con otros, y bueno, parece que el ambiente en general de aquí de la acampada pues es, es muy entrañable, o sea, el que pasa por aquí puede ver lo que se hace, está completamente abierto, además estamos en la plaza del Obradoiro, no paran de llegar turistas, gente que pasa, tenemos un puesto de información, por lo que, no sé, mucha gente mostrando su apoyo, y... Y bueno decir que, a ver, no sé, yo creo que más que nosotros despertarle simpatías es que nadie quiere de verdad afrontar el coste político, posible... ¿no? Claro, claro, claro. El coste Entonces, político que tengo, tendría la tener tener una actitud más represiva con respecto a los acampados. Ta también es cierto, también es cierto que el, el futuro alcalde, o sea el alcalde electo, que todavía no tomado posición, del partido popular, un tal señor de Roa, ya dijo que El momento en el que él llegue a, a la alcaldía va a tomar medidas más drásticas. De entrada, debo decir también que una de las últimas medidas que tomó el actual alcalde es vallar eh, la parte de los soportales. O sea, para el que no conozca el obrador, hay una zona justo enfrente de la catedral, que es el edificio del ayuntamiento, que tienen unos soportales bastante amplios. De hecho, el domingo fue el, el único día que llovió, que es otra cosa también muy curiosa, que llevamos ya 14 días de acampado y solo llovió un día en Santiago. En Santiago ¿En San... solo <risa> llovió un día. <risa> sí, sí, sí. Parece ser que el apóstol también está echando la mano. La cosa es que... Eh, bueno, pues el domingo, que fue el día de la lluvia, de hecho tuvimos una conferencia, vino Carlos Taibo, eh, tuvimos la asamblea en los soportales y el alcalde, pues bueno, también un poco para que nos que incomodar un poquito más a la gente que está aquí durmiendo y a la gente que está aquí acampando, eh, valló todo lo que es la zona de los soportales. Y ahora mismo no podemos entrar a los soportales y tenemos una valla alrededor de toda la zona de acampada. Y en eso estábamos con el Ayuntamiento Vallado cuando se presentó por ahí Rafael Cuiña, miembro del PP Gallego, que ha mostrado un apoyo bastante directo ¿no? a este movimiento ciudadano. Efectivamente, la verdad es que nos desconcertó incluso a nosotros mismos. Eh, bueno, nos encontramos por aquí. La verdad es que a mí, es un sitio de tránsito, eh, el ayuntamiento está aquí al lado, pasan muchos políticos. No es el único al que nosotros, desde la, yo estoy en la, en la comisión de audiovisuales, estamos montando un pequeño informativo y bueno, intentamos por lo menos poner el micrófono y preguntarle a todo el mundo que pasa por aquí, más o menos representantes políticos, pues cuál es su opinión sobre todo este movimiento. Ayer por la tarde apareció este señor y... Y bueno, pues simplemente le hicimos unas preguntas así un poco sencillas, ¿sabes? sobre qué pensaba, cómo veía el movimiento. Y mostró un apoyo, un apoyo, una solidaridad con todos nosotros, hablando del déficit democrático, de la gente que no entendía todo esto, de, de que haya un micrófono abierto donde la gente pueda expresar sus ideas. Pues, eh, parece ser, por, lo que, por la información que a mí me ha llegado, yo, yo no soy de aquí de Santiago, entonces tampoco conozco mucho cómo funciona la política, también son los personajes claves de la política interna. Este señor... Eh, pertenece a un ala bastante liberal, defensor del galeguismo dentro de, de, del, del Partido Popular, y parece ser que, no sé, es como nuestro Gallardón, pero un poquito más abierto incluso. Bueno, ahí te tengo mucho que rebatir ¿eh? con respecto a, las, pues, a los posicionamientos políticos del señor Gallardón. Pero bueno, ya lo hablaremos tú y yo en, en Petit Comité. De momento te digo que felicidades por este bombazo, porque creo que pocos medios han podido recoger a a un miembro del Partido Popular o del Partido Socialista eh, apoyando literalmente estas manifestaciones sobre todo o concentraciones. Sobre todo en los primeros días, que sí que se coqueteó un poco, sobre todo desde la izquierda. Eh, ya ahora mismo no hay este coqueteo político y, y yo creo que habéis conseguido un contenido informativo que rescataremos después, eh, por cuestiones de tiempo, en nuestro tiempo de debate para analizar para con nuestros cortetulios, que son gente que está acampada aquí, que nos va a dar su opinión sobre qué hacer. Y, y bueno, y en todo caso, Ramón, despedirnos desde aquí y agradecerte muy mucho el excelente trabajo que estáis haciendo allí en la acampada y tú particularmente eh, como periodista participando con nosotros en esta Radio Agora Sol. Un placer compartir información y compartir... No sé, un poco la fuerza de este movimiento Desde todos los puntos donde estamos intentando sacar algo para adelante Y nada, mucho ánimo allí a la gente de Sol, a Madrid que, Bueno, en unos días estaré allí presencialmente Y podré incluso apoyar con la voz en persona Bueno Ramón, ha sido un placer tenerte Venga. aquí Seguimos con nuestro informativo, despedimos micros con Santiago Y seguimos con una noticia de Democracia Real, ¿me equivoco? No, así es, ya que Democracia Real ha elegido el día 15 de octubre para la siguiente manifestación eh, con respecto a todas estas reivindicaciones que se vienen tratando desde hace ya dos semanas. Eh, de esta manera, los, los representantes de Democracia Real dieron ayer una rueda de prensa en la antigua sede de la tabacalera. En ella, la plataforma informó que el próximo día 15 de junio iniciará en Madrid acciones para evitar el desahucio de una familia sin recursos del barrio de Tetuán, para que los bancos entiendan que la pelea también va con ellos. Además, Democracia Real Ya está preparando una manifestación a nivel mundial para el próximo 15 de octubre. El colectivo ha avanzado que tendrá como objetivo seguir denunciando que los ciudadanos no son mercancía en manos de políticos y banqueros. La plataforma también trabaja en la elaboración de una iniciativa legislativa popular para reformar la ley electoral. Por otro lado, la plataforma ha aclarado que el movimiento al que se adscribe la campana de la Puerta del Sol y otras concentraciones populares goza de total autonomía. Respecto a los indignados de la Puerta del Sol y su decisión de reorganizarse, otro de los portavoces ha insistido en que es competencia de las acampadas decidir sobre su permanencia. Añadió que no hace falta que nadie dirija esto para que salga bien. Por último, Democracia Real ya ha exigido la dimisión del conseller interior de la Generalitat, Felipe Puig, condenando la actuación policial del pasado viernes contra los acampados en la Plaza de Cataluña de Barcelona. Con la situación en Grecia tenemos hoy la colaboración de Antonio, que es griego y ha contactado con toda su gente en, en el país heleno. Y nos actualiza la situación en uno de esos países que no solo comparten nuestra indignación, sino yo empiezo a plantearme cada día si no la van a llevar eh, mucho más allá de lo que siquiera algún revolucionario español había imaginado. Mm. Eh, para empezar vamos a, vamos a hablar, Antonio, de, eh, buenas tardes. Buenas tardes. De, de, esas, de esas protestas que se desataron que se han ido desatando eh, progresivamente en el último año sí. pero en especial es, este último domingo que fue, sí. fue... adelante en las calles y en las plazas de las ciudades griegas las manifestaciones se encuentran un amplio respaldo popular El mayor foco de protesta se concentra en la Plaza Sindegma, en Atenas, donde acampan desde el 22 de mayo miembros de la Organización 300 Griegos, cuya denominación se inspira a los 300 espartanos de Leónidas que combatieron contra los persas en las Termópilas. Los indignados griegos se reúnen frente al Congreso cantando lemas como «Ladrones, ladrones, o no pagaremos la deuda». Ni la lluvia ni la orden del alcalde Giorgio Caminis eh, de apagar las luces sobre la plaza han podido parar al mareo humana que, según las estimaciones, alcanzó unos 100.000 participantes el domingo. Estas concentraciones marcan un punto de inflexión en relación a, los que, a las que ocurrieron en el pasado, dominadas por grupos de ultraizquierda y anarquistas. Las, los manifestantes, en su mayoría, no tienen ninguna afiliación política directa. Son principalmente personas que, estén, que están cansadas de la corrupción, del despilfarro, del enchufismo y de la mala gestión. Las protestas se han extendido a otras ciudades como Tesalónica, Patras y la La Pero para poner un poco en, en situación, en contexto a todos los oyentes que puedan no estar muy puestos en qué es lo que ha pasado en el último año en Grecia vamos a ver si podemos hacer una pequeña retrospectiva, Antonio, de sí. tu mano ¿Qué ha pasado en Grecia en el último año? Uh, desde el 2009, desde, cuan, desde que ha, um, el, um, el gobierno de Papandreou ha ganado las elecciones Grecia ha caído en, en, en un agujero negro y prácticamente el año pasado, después de tantos, de tantas discusiones y con la oposición también del pueblo griego, ha sido uh, aprobado en el mayo del 2010 el, plan de, el, el primer plan de rescate de, eh, propuesto por el, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, ratificado por el mismo gobierno griego. Y este plan de rescate no sirvió porque, mmm, porque Grecia ahora está pidiendo un segundo rescate, sino según, mmm, la opinión del, la opinión, según la, las afirmaciones del ministro de Finanzas, Georgios Papa costandino eh, el país cerrará la tienda. Así, textuales para, palabras. Este segundo préstamo son 12.000 millones de euros. 12.000 12 millones de euros, sí. Uh -huh. Sí sí Y cerrará la tienda la, la tienda en julio Y en estos En, en esta semana pasada Se han por ca A causa de estas especulaciones Se han producido Retiradas de fondos De los bancos Como protesta? Sí, o como miedo, como miedo, miedo de inversor? Como, como miedo de la gente también de pequeños ahorristas, de pequeños ahorradores, de pequeños de, de, de personas de la calle, a esta declaración de posible de, de posible quiebra del Estado. Y algú, solo en el mes de mayo han sido retirados según Se, eh, se, se, según las fuentes periodísticas cuatro mil millones de euros cuatro mil millones de euros sí. son en el mes de mayo sí, sí. Eh, un, un mil, eh, mil un millones de euros es desde el miércoles hasta el jueves de la semana pasada impresionante eh, una una cosa rápida para terminar sí. eh, podríamos ver en España ...que hay una situación peligrosa en lo financiero en cuanto a una crisis de confianza eh, a nivel mercados internacionales... ...y una situación política cada vez más candente y con unos movimientos sociales con cada vez más fuerza... ...podríamos eh, ver un, un proceso parecido al que se está produciendo en Grecia incluyendo el rescate financiero y lo que ello supone yo, yo, o es mucha aventura yo, yo me temo que también aquí estamos por el mismo camino pero claro ¿Quieres creer que, que no? espero que no estoy luchando por eso pues muchísimas gracias Antonio gracias. esperamos eh, seguir teniendo aquí tus conexiones con Grecia porque si alguna vez hemos estado hermanados en el Mediterráneo, eh, ahora más que nunca. Vamos a seguir eh, con España, con lo que más nos da a nosotros eh, con, y con los problemas eh, con el desempleo. María. Sí, porque España sigue a la cabeza en desempleo. Los últimos datos sobre el paro colocan a España con la mayor tasa de desempleo de la Unión Europea, con un 20,7%. Por detrás nos siguen tan solo Lituania y Letonia, con un 17,3% y un 17,2% respectivamente. El paro juvenil en la Eurozona el mes pasado fue de 19,6% y del 20,3% en la Unión, dos décimas menos que en marzo. El acuerdo de alto en fuego en Yemen podría haber acabado, Irene. La ONU condena la represión en Taiz. Han muerto 50 personas desde el domingo. Después de cinco meses de protestas, 500 muertos y tres promesas incumplidas de traspaso de poder, Yemen camina hacia el caos. El ejército continúa la represión contra manifestantes prodemocráticos Tras la destrucción del campamento en la Plaza de la Libertad, la capital Sanaa sigue en lucha. Nuevos enfrentamientos entre las fuerzas del presidente Saleh y los y seguidores del líder tribal Sadek el-Amar quiebran la tregua establecida. Los islamistas creen que el presidente apoya las elecciones de Al-Qaeda. El ejército yemení trató de dispersar a los acampados incendiando sus tiendas, disparando munición real y lanzando gases lacrimógenos. El hospital de campaña también fue asediado. La Plaza de la Libertad había sido rodeada... Había sido rodeada... Eh... ¿Con policía? Por la policía Con francotiradores apostados en los edificios Por el contrario, fuentes gubernamentales Indican que los agentes únicamente actuaron Tras la agresión e incluso el secuestro De algunos Despedimos ahora este tramo informativo Abrimos enseguida el tiempo de análisis Con nuestros tertulianos, Que nos van a hablar de cómo están los ánimos Este día 17 de acampada Y de qué se va a decidir respecto a la permanencia <coughs> O no de la acampada <coughs> Abrimos nuestro Cuando baja el sol. Cuando baja el sol. Y aquí, cuando baja el sol, <coughs> ha llegado el tiempo, el momento de hacer análisis, de ir evaluando eh, junto con gente que está aquí trabajando todos los días, que está aquí durmiendo todas las noches. Eh, vamos a ver si podemos acercarle sillas a los compañeros que todavía están de pie esperando sentarse. Eh, vamos a empezar por lo más básico. ¿Quiénes estáis? Si, que, si no queréis decir el nombre lo entendemos porque las opiniones que vais a verter son meramente personales en espera de lo que se acaba de pronunciar la comisión de comisiones, imagino eh, pero estáis sentados aquí de dónde venís, quiénes sois y luego ya empezaremos a, a hablar de qué opináis Hola, soy Dudu y soy una persona más del Campamento Sol y del <tose> Movimiento Sol Yo me llamo David mi nombre es Ana y bueno también soy alguien uh -huh. eh, más. Han sido, imagino, han sido días, en todo caso, eh, sea cual sea vuestra posición, antes de entrar ahí, en los que el debate que vamos a abrir eh, ha estado muy en boca de todos. Eh, ¿Qué pasa con la acampada? ¿Se está desvirtuando? ¿No se está desvirtuando? ¿Convendría más a nivel estratégico quedarse? ¿Convendría más irse...? Se está haciendo insoportable para alguna gente ¿Vosotros qué opináis? Eh, bueno, yo como persona Y representante de una comisión Ahora mismo No, como representante de una comisión En algún tipo de comisiones Pero aquí como persona Lo que querría decir es que La decisión ya está tomada Porque se tomó hace dos días De que la acampada sigue eh, El tema a tratar realmente debería ser En cómo sigue la acampada Porque por asamblea, digamos, popular, de, consensuada por 3.000 personas y legitimada por 3.000 personas, se dijo bien claramente que queremos continuar con esto, aparte del movimiento. Eh, vengo de la asamblea de comisiones ahora mismo y el debate que nos trae es ese, cómo seguir y por qué seguir de esa manera. ¿Habéis soltado alguna alguna idea interesante? ¿Has escuchado algo en esa reunión de comisión de comisiones para, para uh -huh. buscar un, una solución, una solución viable de hacer este campamento más sostenible? Sí, bueno, ¿Habéis? hemos pensado en una necesidad clara de eliminar todas las cosas externas que no pertenecen a lo que es el propio movimiento en la acampada, pero del propio movimiento. Así hablamos de atribuciones que nos hemos tomado porque nos las han pedido de actuaciones a, a nivel social que realmente con movimiento no nos corresponderían ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo eh, tener que mediar en conflictos realmente peligrosos en tener que eh, asistir a gente que realmente lo que necesita es una, eh, una ayuda especializada y que por parte del gobierno no está, no está ayudando y de ...y en definitiva de no cargar con pesos... ...que lo único que nos hacen es no poder evolucionar... ...hasta un, una reforma de todo esto... ...que nos pueda llevar a una situación más clara de quienes somos. Al margen de las, de las cosas eh, meramente objetivas... ¿no? ...de los problemas meramente objetivos que vais viendo... ...mi pregunta es ahora más personal... ...¿cómo estáis de ánimos? De, lleváis aquí todos muchos días... ¿Cómo, ¿Cómo estáis de ánimos y cómo veis a la gente? ¿Qué ánimos le veis? Bueno, uh, los ánimos, pues siguen, cada uno tiene sus ánimos, ¿no? Depende de las fuerzas que gasten en el momento oportuno. Yo creo que nos hemos de medir bastante los ánimos cada una y, y aportar que siempre sumemos al movimiento, ¿no? Y cuando se reste, pues apartar, descansar y que otras vengan, porque aquí somos 3.000 pero el movimiento no es de 3.000 personas el movimiento es mundial son millones de personas que luchamos por lo mismo y si aquí nos cansamos, Sol es algo simbólico algo de una represión que nos dieron y ahora es simbólico el trabajo es exterior no, mi opinión es que no influye lo que pasa en Sol porque Sol es la calle en la calle se da refleja de lo que hay Hay gente que no tiene techo, hay gente que no tiene alimentos, hay gente que no tiene salud pública. Lo que estamos dando aquí se ve reflejado. No sé si es el problema de sol, yo creo que la realidad no es el problema, es una realidad. Sí, no, quizás ahora que el, el, eh, hay mucha menos gente durmiendo por las noches, que está bajando el flujo un poco de, de trasiego de gente cada vez se hace más difícil controlar a, eh, ciertos aspectos sociales que son parte de la calle ¿no? lo, lo que sería la Plaza del Sol la, la Puerta del Sol, lo que podría haber sido pues cualquier madrugada de las 3 a las 4 de la mañana de cualquier otro día del año y que no ha sido durante dos semanas porque había tanta actividad dentro que era muy difícil que alguien eh, chocase con eso no, porque había demasiada gente demasiado a, de, demasiada vigilancia quizá ahora ya eh, se ve más lo que tú dices no, lo que es la, la propia calle Bueno, sí, ¿no? Porque antes también estaban, esta gente ha estado desde el primer momento, la que queremos descartar del movimiento, como que no son del movimiento, estaban desde el primer día con nosotras y, y siguen aquí, ¿no? Aportando más o aportando menos, no hemos de medir lo que aporte cada una, cada una aporta lo que pueda al movimiento, unas aportan inteligencia y otras aportan fuerza, cada una suma, si resta pues fuera, ¿no? no vale restar, hay que sumar y sobre esa fuerza simbólica es, es eh, sentís presión a, a nivel o, sea, o, o quizá todos tengamos esa presión de ver que todos los ojos del mundo han estado puestos en Madrid eh, y que ahora no se les puede fallar no se les puede defraudar eh, y, y casi prima más esa, esa gran lucha global que el, que, el, que el mero hecho de decir bueno que hay muchas personas que están teniendo sus propias problemáticas o que están, aunque solo sean, aunque en el mejor de los casos esté a gusto de la acampada, eh, gente que ha aparcado su vida completamente durante dos o tres semanas sin hacer nada de, de nada, a eso me refiero. Eh, bueno, yo creo, que, yo creo que más que presión, lo que todas y todos sentimos es una gran responsabilidad. Sabemos que en este momento somos un un punto de referencia para muchos lugares tanto de España como de Europa y eso es una responsabilidad que todas y todos asumimos si bien es cierto que se vienen desarrollando a lo largo de la última semana una serie de incidentes en la acampada que nos hace plantearnos el cómo como bien decía el compañero también creo que hay un sentimiento unánime y se vio reflejado la Eh, perdón, eh, decía que también hay un sentimiento unánime que se vio reflejado en la Asamblea de que nadie quiere que esto pare, porque los problemas son muy reales y bueno, estamos aquí para combatirlos. Hablabas antes, perdón, ¿ibas ¿y a decir algo? Sí, eh, me gustaría decir algo, pero contestando las dos preguntas a la vez. ...estados de ánimo... Eh, ...yo quería salirme un poco de mi propio estado de ánimo... ...para explicar una cosa... ...que a la vez es fru el fruto de que yo me salga de mi estado de ánimo... ...es esta cosa... ...entonces nosotros podemos vivir las cosas... ...de una manera vivencial o secuencial... Eh, ...tenemos que hacer... hincapié ...en dejar nuestras emociones a un lado... ...nos estamos olvidando a veces de que esto es política... ...y de que lo que realmente buscamos... Eh, no es cubrir nuestras necesidades sino crear un marco político en el que las necesidades no existan porque están cubiertas entonces eh, el transcurso, la representación de Sol todo lo que son las cosas que estamos asumiendo como verdades no tienen por qué ser verdades podríamos hablar de que la verdadera responsabilidad de Sol es evolucionar no es, no es quedarse en una situación precaria y una forma de vida precaria, porque yo personalmente vivo al lado del sol en una casa de 250 metros cuadrados, de siete habitaciones, dos baños, un salón comedor y un salón de 35 metros. Aquí no hay que engañarse. Estoy harto de dormir en el suelo. No entiendo por qué la manía de la gente de intentar mantener una situación agresiva. Una situación agresiva para sí misma, para mantener la tensión. Tienen esa necesidad. Entonces yo pediría un acto de conciencia de que la centralización es algo antiguo. ¿Por qué centralizamos en Sol? Si Sol cae, caemos todos. Es que no lo entiendo, ¿de verdad? O sea, es un movimiento internacional. Somos personas. Si en Sol nos, nos empezamos a acercar a la idea de que realmente esto lo tenemos que extender a los barrios, ¿qué hacemos en Sol? ¿Cuál es la razón última? ¿O es que realmente hay un problema eh, real en la sociedad de que no saben ni siquiera dirigir su vida hacia donde quieren? No sé, yo me lo planteo así, podemos inventar. Eh. Dudu, ¿qué, qué planteas? ¿Te, te, te, tienes una réplica corta, ¿no?, de, de, en el modelo asambleario. Sí, sí, sí, tenía una, una contestación que era que es algo simbólico, como he dicho antes, Sol, y por desobediencia civil una acción que se ha hecho acción directa y que tendrían que haber más no y por y por solidaridad con la con las otras acampadas sol es algo simbólico en sol no crearemos la vida ni cambiaremos nada ya está claro es, es lo que os quería preguntar no que Bueno, ya habéis hecho referencia a ello, que Sol es una representación, una referencia y es más que nada algo simbólico, por eso eh, la, la importancia ahora está en extender el movimiento a los barrios, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué líneas de actuación tenéis para ello o cómo veis que se puede fraguar la cosa, que se puede extender? Bueno, eh, si me permitís voy a hacer un pequeño inciso sobre lo de antes, sí. eh, decir que, a ver, Eh, sol tampoco se tiene por qué considerar como un bastión Pero cuando estamos ante un punto en el cual Gente de acampadas de otros sitios Se proponen una marcha a pie hacia Sol Tenemos que plantearnos cosas Pero bueno, aparte de eso eh, la, mm, Estoy completamente de acuerdo en que eh, no, Si tú centralizas un movimiento en un punto Solo tienes un punto para destruir En caso de que quieran tirar el movimiento con lo cual eh, la externalización a los barrios o el continuar el trabajo desde los barrios es algo que se ha estado haciendo, que ha tenido un éxito increíble estamos todas muy, contenta, muy contentas con esto y de hecho viene gente, gente mayor gente de todas las edades de asambleas de barrios pues a preguntarnos un poco pues el uso de las herramientas web, eh, las dinámicas que tenemos en las asambleas Eh, con lo cual eso demuestra un interés público de que la gente necesita hablar que mm, hay cosas que decir Quizás sería interesante o, o quizás seguramente nadie esté pensando en, en que esto se acabe y todo el mundo tiene en la cabeza que una vez se acabe la acampada una vez se acabe el, lo más visible del movimiento, este va a seguir funcionando de una manera más descentralizada Pero eh, aunque, es, aunque es sin duda muy inteligente el desmantelar e irse a los barrios eh, y empezar a trabajar en, en, en otros puntos, eh, en muchos puntos a la vez, eh, ¿vamos a perder el, el norte? O sea, es decir, no, no solo es la cuestión simbólica, eh, ahora mismo hay una cuestión logística en el, en el hecho... Hay muchos problemas que se están solucionando bien y que quizás ha sido lo más lo más eficiente, lo que más aplaudible es decir cómo gente, como 3000 personas, 4000 personas se organizan y viven sin sacando las cosas como pueden cada día. Lo que digo es a nivel a nivel logístico el hecho de tener todas estas comisiones de trabajo conectadas ...incluso últimamente... ...por, por eh, teléfono interno... ...el tenerlas cerca... ...eso también es una sinergia positiva que se perdería... ...¿no te parece? ¿Quieres hablar tú? Sí, quería rectificar... ...un punto que... ...las personas que están aquí en Sol... ...creo que vivir poco, ¿no? Más que vivir, luchar... ...estamos luchando todas, ¿no? Porque vivir... vivir ...si vivir es eso, yo no quiero vivir... ...y estoy viviendo pero luchando... No sé sí me explico bien. Sí, sí, sí. sí, sí. Vale, gracias. Gracias, sí, sí. Mati. Vale, eh, primero quería expresar que por acta, no porque lo diga yo, hemos decidido la permanencia en el campamento. O sea, ya está decidido. Estamos hablando de una reconversión estructural. Hay dos partes en estructura. La estructura material y la estructura inmaterial. Ahora mismo la única forma de que el gobierno y la gente nos pueda acreditar es a través de la estructura material. O sea, no, vuelvo a decir, no somos personas que vivimos entre plásticos. Lo está diciendo Dudo. O sea, vamos a acabar con, ese, con esa infraestructura precaria. Se están proponiendo la construcción de cuatro barracones. Que no... Después, legalmente, me están diciendo por aquí, y es verdad, que nos acogeríamos a unas leyes. Pero como se ha dicho hoy, hay que ver el nivel de importancia que tienen las cosas. El Ministerio del Interior nos ha llamado a consulta. Y sin haberle hablado nadie, ellos mismos nos han, nos han dicho que qué leches es eso de los barracones. Ellos están al tanto de todo. Y, no, y desde luego lo que no podemos hacer es desestimar... ...el poder que nos están otorgando... ...aunque el poder que nosotros tenemos... ...lo decidimos nosotros... ...eso es infraestructura material... ...con lo cual nos están dando una puerta... ...a que mantengamos una estructura material... ...infraestructura... ...la infraestructura inmaterial... ...en ningún momento se ha dicho de perderla... ...puede haber todas las asambleas... ...todas las reuniones... ...y todas, todas las cosas de la misma manera... ...porque además... ...eso no es una situación de ilegalidad... ...es una situación legal y legítima del pueblo entonces habría que pensar ya en una reestructuración de las ideas y una reestructuración de la idea de lo que es la lucha una elasticidad una falta de ego no es que a mí me gusta el salón que me he montado aquí pero es que el salón que tú te has montado aquí es tu recreación de tu, de tu marco de libertad no el marco libertad, de libertad real asumamos por favor el hecho de que tenemos que llevar nuestra acción personal a nuestra casa a nuestro marco social. Si tú estás dando bocadillos aquí, ¿por qué no le das un bocadillo a tu vecino si tiene hambre? Porque te tienes que rascar el bolsillo. Nadie ha dicho que la revolución no cueste dinero. O sea, hay que tener cuidado con... Y lo voy a decir así, aunque aunque le pese a algunos y a lo mejor me pese después por lo que me puedan decir, al, a los rollos infantiles, a los rollos ególatras y al creer que a la gente normal Se me vea como se me vea O se nos vea como se nos vea Nos gusta vivir en el suelo Porque no es real Entonces Hay que cambiar esta situación Vamos, ya Una, Antes cuando estábamos hablando del, De estos 15 días de acampada Y después del primer desalojo violento Que provocó, que provocó Todo lo demás Tú me has puesto cara Eh, desde, desde, el, desde la parte atrás de del estudio porque he dicho que, que la policía se había comportado ¿no? durante todas estas dos semanas y, y ya que pusiste esa cara me, me la archivé en la cabeza y digo a ver qué opinas eh, ¿consideras que la policía al margen de su labor de, de investigación y espionaje que la está haciendo y tenemos eh, eh, pruebas constantes de ello eh, me refiero a, a todo este ...incluso a esta relación extraña que se ha creado... ...entre los antidisturbios que hay... ...circundando el campamento... ...y toda la gente que está viviendo... ...trabajando, participando o visitándolo. Bueno, ejemplar... ...no, no digo que sea... ...porque lo ejemplar hubiera sido... ...que se hubieran sacado la placa de autoridad... ...y hubieran venido a apoyar al pueblo... ¿no? ...y a tomar las decisiones... ...y bueno, y si ejemplar es ...de desalojar a las personas... ...que estaban allí quejándose... Por la fuerza, por la obligación y soltando alguna hostia que otra, que tomen ejemplo quien crea que es ejemplar, quien no lo crea pues que no lo tome. Esta era la cara, que igual no te has querido referir a esto, ¿no? Mirabas otros aspectos sí, está comparando mi... con... con... Barcelona, por con ejemplo, Barcelona, con, París, por con, ejemplo Estambul, con París, con Estambul, con todas, con todas estas represiones sí. que está viendo de muchas acampadas. Pues Pero, Por sí. ejemplo, yo creo que es más educacional de primeras, ¿no? Sí. no por niveles. Da eh, Igual el que mata que el que tira un escupinajo, ¿no? Que falta el respeto. O comete algo. Ataca, qué sé. Se... Pues en todo caso, bueno, no sé, si no sé, María, tú cómo lo verás, pero me parece que hemos tenido aquí, o, o, que, nos, o que han tenido el gusto de acompañarnos, eh, o hemos tenido el gusto de que nos acompañen, más correctamente dicho, eh, tres personas que representan, yo creo que con, con, mucha, con mucha honestidad y mucha claridad, el espíritu y, y el trabajo que se está haciendo aquí. ...sin columpiarse, me parece... ...de verdad os aplaudo, no solo por estar aquí... ...sino por, por venir aquí... a expresar vuestra opinión como la habéis hecho. Sí, y sobre todo por dejar clara... La, ...bueno, la intención de... ...de seguir trabajando para pensar en cómo quedarse. Yo quería hacer un matiz, Adelante. Decir una cosa. Eh, yo desde el punto de vista... ...aparte de, del punto de vista funcional... ...me gustaría... Por, de forma personal, hacer una pequeña reflexión de cómo vería yo la opción personal de cada uno. Creo que es importante que marquemos límites. Creo que es importante que concibamos las cosas de manera elástica, pero con rigor. Y creo que es importante también que llamemos a las cosas por su nombre. A no dejarnos llevar por el populismo, ni por el paternalismo. Nosotros, por ejemplo, no estamos obligados de informar a informar a nadie porque la gente por sí misma está obligada a informarse porque es una opción personal, vuelvo a decir. Entonces, pediría a todo el mundo un voto de responsabilidad, de responsabilidad en las asambleas, de consenso. No coger y vetar, por ejemplo, una decisión de tres 3.000 personas por una persona de manera totalmente vivencial y de que a mí me pasa no sé qué en mi barrio Y tal. Porque entonces estaríamos dando buc bucles en torno a lo mismo El poder de evolución que tenemos es a partir de una serie de decisiones que tomamos en una serie y que plasmamos en una serie de actas eh, Esas actas son legítimas y son la verdad, nos guste o no Esa es la verdad del movimiento Porque en definitiva no se puede trabajar como el primer día Por favor, de verdad, hagamos un voto de responsabilidad y evolucionemos. Evolucionemos en pensamientos políticos y en lo que puede llegar todo esto. Yo particularmente tengo mi idea de sociedad política a nivel legislativo y a nivel constitucional. Pero son cosas que irán evolucionando, irán llegando. No podemos tampoco ver más allá. Entonces también creer en la voluntad de los, del todo. Y no de repente abogar por nuestra libertad y saltarnos todas las normas y todo lo que hemos establecido nosotros mismos a través del trabajo de concienciación simplemente eso vamos no tengo nada más que decir Que muchas gracias a vosotros por el trabajo que estáis haciendo eh, estamos tratando de hacerlo y sinceramente eh, con el trabajo que hacéis vosotros no tiene ni punto de comparación uh -huh. de verdad o sea nosotros simplemente ven, venimos aquí y os ofrecemos un canal para que expreséis y creo que lo habéis hecho de verdad eh, de manera envidiable y encomiable. Creo que, eh, que eh, sin una voz el pueblo no habla, con lo cual vuestro trabajo es tan importante como el nuestro. Eh, decir que, bueno, al igual que, que las personas evolucionan, el campamento también ha evolucionado, seguir haciéndolo. ...y las personas dentro del campamento también han sufrido cierta transformación. Eh, recuerdo cuando la gente no había forma de que se acostara... ...que llevaban tres días sin dormir y aún así no, no había forma de que se acostaran... ...y bueno, lo que puede ocurrir o está ocurriendo ahora... ...y lo digo también desde un punto de vista personal porque yo estoy sufriendo un poco esa transformación... ...es eh, de tener la posición totalmente radical... ...de no, este campamento no lo toca ni Dios... ...un poco también por la presión sufrida... ...por la el desalojo, la policía, etcétera... miedo, el miedo que estaba ahí... ...y miedo y tal... ...a empezar a, a plantearse un poco... Eh, ...bueno, a ver... Eh, ...la gente tiene razón a todos nos duele la espalda, todos estamos hartos de tener jornadas interminables de trabajo y luego a tener que acabar en, en la esterilla. Entonces, pues también puede ser positivo el hacer ver que, bueno, que, que no es que queramos mm, desmantelar el campamento, sino convertirlo en un ejemplo de civismo y organización que es, al fin y al cabo, uno de los principios que, o uno de los ejemplos que intenta ofrecer el movimiento. Gracias a vosotros Gracias, Gracias a... a vosotros Sí, y deciros que esperemos todos Y yo creo que aquí los suscribiríamos Todos los aquí presentes Que más allá de las tiendas, de las cremalleras De las esterillas, de la plaza y de la calle Esto sea algo Que se haya regado para muchos años Vamos a ganar Yo también, yo también, yo también lo creo ¿eh? No había dicho que ganar sea fácil No, Pero yo, yo también lo creo que vamos a ganar Yo, no, yo es que lo sé Pues bienvenida a esa victoria, a ver cuándo llega. Vamos ahora a respirar un momento, ponemos una canción del grupo Goimamba, Mamba, que, cuyos participantes se pasan la vida aquí también, entre asamblea y asamblea, y que nos traen este reggae funky soul fresco para todos vosotros. Geray, vamos a hacer otra conexión ahora mismo con la Asamblea General. Sí, claro. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Mm, todavía no hemos comenzado, ¿verdad? ¿Verdad? A las 9 y 12 de la, de la noche todavía no ha comenzado esa Asamblea General. Sí, ahora, acaba de empezar ahora a las 9 y 10, que están haciendo como una especie de reflexión sobre que todo esto es un proceso largo, que el pensamiento colectivo significa construir... Bueno, ahora una, una chica está explicando todo eso. Están un poco como haciendo un, un, prim, un primer memorándum eh, sobre el, esa filosofía del asamblearismo, de la búsqueda del consenso, de sí, los acuerdos, ¿no? Sí, y está viendo cómo dos ideas opuestas siempre se van a, hasta ahora siempre se iban a enfrentar, pero que es un proceso largo y que hay que, o sea, que, hay que construir y hay que pensar colectivamente. Renunciar... Y bueno, a, bueno, acaba de empezar. Re... Ah, eh, vamos a bajar un poco el tono Pero me, me puedes sí. confirmar eh, El dato que tenemos por aquí Que son más de 2.000 personas aproximadamente ¿no? sí, personas. sí, ahora cada vez ha ido llegando más gente Y ahora sabemos unas 2.000 personas O sea que estamos cerca um, Todavía un poco No a esos niveles Pero cerca de lo que pasó el domingo Sí, bueno, hay un poco menos Pero sí que ha ido llegando más gente Y ahora mismo hay unas 2.000 personas ¿Has recogido? Sí. Perdona Sí las vale, y vale. opiniones, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo he hecho mi pequeña tertulia aquí abajo con, bueno, primero con tres mujeres y un hombre de unas 40, unos 40-60 años y después con dos hombres que serían padre e hijo de unos 25 y 45 años. Y bueno, la opinión que he recogido, todo el mundo, o sea, los, bueno, todo el mundo, los cinco que han opinado. Bu opinan buen matiz, que... ¿eh? que no hacen normalmente los estudios demoscópicos, muy bien. Los cinco que has preguntado. Eh, Opinan sí que, que esto el campamento que tal y como está no debería seguir, que bueno la imagen que se da no es una imagen que se tendría que dar, sin, pero que sí que tendría que se tendría que negociar o bien con el gobierno o algo para que algún puesto se quede aquí, o sea, que quede algo simbólico y una mujer matizada que también funcional, o sea, que aquí se, lleve, se hagan asambleas cada semana o cada día, movilizaciones ciudadanas, o sea, que no quede solo un puesto informativo, sino que se siga trabajando, ¿no? Y las personas mayores, bueno, mayores, de mediana edad, me decían que, o sea, una de ellas decía que le daba mucha pena que los medios no valoraran todo el trabajo que estaba haciendo aquí, que ella venía todos los días y, y veía todo el trabajo. Como en dos semanas hay páginas, pues hay radio, hay un trabajo de horas y horas y que los medios pues, no, de, no muestran todo eso y que el otro día escuchaba como que, que este movimiento había dejado en evidencia bien a los políticos y también a los periódicos. bueno y ha... sí, sí, sí sí perdona perdona ah. bueno una de estas mujeres que o sea, que viene también todos los días me dice que ella desde el barrio del Pilar venía así con una pancarta desde salía de casa con la pancarta y venía hasta aquí con la pancarta y después se iba a casa con la pancarta ah. y ah. en el metro la gente le apoyaba y decía bien bien Y que ella cree que todos los ciudadanos deberíamos ir, con pues, cada uno con su lema en la pancarta, pues uno pidiendo o sea, por el paro, el otro por los corruptos. Cada uno lo que opinara, pero todos con una pancarta en la calle, en el metro, que deberíamos ir con eso para llamar la atención de los políticos y de los medios. A nivel personal, búscame el contacto de, de esa señora que es de mi barrio, que yo la quiero conocer para, para que... Creo que se ha marchado, creo, ahora De todas formas, eh, marido... eh, espero verla espero verlo el sábado en la asamblea del, del barrio Sí, sí, me ha, sí me, a esa señora además me ha dicho que Ella cree que lo de los barrios todavía no tiene nada de energía Entonces que hasta fijar eso tendríamos que por lo menos reunirnos siempre aquí Porque que no vio mucha energía en su barrio Que no confía mucho en, el, en, el, en lo de los barrios Bueno, Yeray, eh algún dato más que quieras contarnos o esperamos a la próxima conexión cuando ya tengamos algunas de las sí. propuestas del orden del día de lo que se va a debatir para explicárselo un poco a los oyentes. Bueno, yo ahora voy a escuchar a ver lo que dicen y ya os comento en la siguiente conexión. Eh, un abrazo muy fuerte desde desde aquí desde Agorasol eh, bajando directo toda la calle Montera hasta llegar al epicentro de la revolución, a la Asamblea General. En el oso y el madroño. Un beso, Yeray, Ahora hablamos. Igualmente. Hasta, hasta luego. Presentamos ahora eh, nuestra sección Revolución en Binario, nuestra sección 2.0. Cuando ni siquiera sabía en lo que se iba a convertir ni el alcance que iba a tomar, el movimiento 15M se fraguaba en las redes sociales. Facebook y Twitter fueron plazas virtuales para la reivindicación y la libre expresión de opiniones antes de que la Puerta del Sol o la Plaza Cataluña, entre otras muchas, se llenasen de tiendas de campaña. Se trató de un movimiento que trascendía el contexto político o económico. En contra de la idea de que Internet aísla a las personas, el 15M tradujo en algo físico lo que hasta entonces solo se había vivido de una forma virtual. Un cúmulo de personas con reivindicaciones comunes salieron a la calle a trasladar la red en la plaza sabiendo ...sabiéndose partícipes de algo más grande. Ya no hay vuelta atrás. Lo que surgió de las redes se queda en la plaza. En Twitter se hablaba de democracia real ya, de 15M... ...y más tarde, acampada o toma la plaza. Incluso Spanish Revolution, que en principio parecía un vaticinio desmesurado... ...pero anunciaba lo que se convertiría en un movimiento con ecos internacionales. El 16 de mayo, estos eran los hashtag o etiquetas de Twitter... ...que, que coronaban los temas más comentados o los trending topics en todo el mundo... En Facebook, las, aso las asociaciones convocantes, las acampadas que surgían, se crearon, crearon sus propias páginas o perfiles para mantener a la gente informada y expandir su onda revolucionaria. La indignación, la revolución, había salido por fin a la calle, pero su lógica expansión continuaba en las redes sociales. La manifestación en Madrid acabó con alguna detención, desmedida carga policial y decenas de personas se quedaron a dormir en la Puerta del Sol. La actuación policial, en lugar de aplacar los ánimos, alentó a la gente. Twitter tenía otra etiqueta, no tenemos miedo. Los acampados comenzaron a sentir el respaldo en Internet y al día siguiente comenzaba a formarse una red de personas en la Puerta del Sol. Asistimos emocionados a una reacción pacífica en la calle, pero también online. Siguiendo el ejemplo de Madrid, el resto de ciudades que se apuntaban al movimiento creaban sus cuentas de Twitter y Facebook para seguir convocando a la gente. Internet... Permitió a los españoles indignados, exiliados, mirar con nostalgia que la gente por fin se movía en la calle. Mientras la prensa convencional contaba una parte reducida de lo que significaba el 15M, las redes sociales recogían el verdadero sentir de la gente. Las concentraciones que se han dado en otras ciudades europeas se habrían visto reducidas, reducidas a la anécdota sin el alcance de las redes sociales. Asimismo, no habrían llegado a nosotros imágenes del desalojo policial en Madrid, Barcelona o París, donde la actuación policial ha sido brutal. Internet se ha revelado como un arma de revolución masiva. Las redes sociales hacen a su vez de convocantes y de lugar en el que expresar reacciones. En definitiva, lo que salió de las redes se queda en las redes, pero sobre todo en las plazas. Así presentamos Revolución Binaria, nuestra sección 2.0. En los siguientes programas leeremos vuestras impresiones sobre el 15M y ya sabéis dónde encontrarnos, en Twitter, en arroba AgoraSolRadio y en Facebook, en la página Agora Sol Radio. Y ahora, para continuar con esta sección, nuestro compañero Paco ha recogido algunas de las reacciones a, a ciertas cosas que tienen que ver con el movimiento. Paco. Así es, María. Actualmente en el Facebook de Spanish Revolution fluye una indignación patente por el hecho de que... Felipe Puig continúe aún hoy como consejero de Interior... ...comentarios como el de Paco San Joaquín... ...que dice, todavía sigue el consejero de Interior... Eh, ...que ordenó cargar contra la gente en la Plaza de Cataluña... ...Elia Montalbac responde a esto restando la importancia... ...al hecho de quién diese la orden y cargando las tintas... ...en contra de los mozos a los que tacha de violentos, ¿no? En cuanto al tema central de la jornada de hoy, el futuro de la campana de sol... ...abundan los comentarios que abogan por la permanencia... ...y son comunes los comentarios eh, como no nos vamos o resistiremos. Eh, Fernando Navarro, por último, nos deja una emocionante reflexión. Distorsionan el pasado, dinamitan el presente y destruyen el futuro. Aunque nos bombarden una y otra vez, seguiremos luchando y te seguiré queriendo. El comentario está ilustrado por la canción Spanish Bombs de The Clash... ...que no podemos poner aquí por motivos de cuestiones de copyright... ...que estamos vigilando con celo el no estar eh, dándole publicidad a la SGAE... ...ni a ninguna de las agencias de, que dicen representar a ciertos artistas musicales. Uh -huh. Entre tanto, pues podemos escuchar aquí eh, pues, maquetas, eh, grupos... estáis abiertos todos a participar, a mandarnos vuestra, vuestra canción, vuestra protesta... Uh -huh. ...y a que también un poco de publicidad, ¿no? Claro, para eso se está tejiendo aquí también en solo una red cultural... ...que da pie a la música, al teatro, a la literatura... ...por eso podemos eh, podemos recurrir a toda esa gente que está creando en la plaza... Para poner, ...para poner aquí su música y para que se hagan oír. Porque para cambiar el mundo primero tenemos que cambiar esa cultura... ¿no? ...que se nutre del mundo y que genera un mundo nuevo... Y entre estas cosas, eh, pues entre cambiar las mentes de los jóvenes maleables o más o menos maleables, pues a mí hubo un par de personas que al paso del, en el sistema educativo me moldearon y probablemente el último que me metió mano en el cerebro <ríe> fue Mago Duarte, que está sentado por aquí detrás en el, en el estudio y que es nuestro próximo invitado eh, en esta sección eh, que inauguramos hoy sin sin demasiada pompa, pero con eso sí con todo el contenido dispuesto. Magu Duarte nos va a hablar de todo esto que ha pasado. Eh, en primer lugar, bienvenido Magu, cómo estás? Muy bien, la verdad. Estar aquí acompañado es algo maravilloso, vamos. Y para que el, para el que no te conozca, yo fuiste mi último profesor de la carrera, entonces te conozco. Pero para los que no te conozcan, eh, explícanos un poco cuál es tu trabajo, a qué te dedicas. Bueno, yo soy profesor de opinión pública y de comunicación política y me dedico principalmente a estudiar movimientos sociales, prácticas de contrainformación y redes sociales aplicadas a, a nuevos movimientos sociales, sobre todo. O sea que nos vienes al pelo, ¿no? Bueno, intentaremos ayudar en algo, vamos. Eh, no sé si es meterme demasiado en lo personal, ¿Mm? pero somos contacto de Facebook el uno del otro... Sí. Y hay un post tuyo que me, tiene, que me tiene la cabeza loca en las últimas semanas, que es el Libros para entender cómo hemos llegado al 15M. Vamos a abrir por aquí, porque quiero decir, eh, todo esto que está pasando ahora no es que como Nostradamus lo predijerais, pero sí que había síntomas, ¿no? Hombre, eh, todo lo que llevamos estudiando desde, desde hace bastantes años, esto lo entendemos como una continuación. Eh, habitualmente se está hablando del 15M como algo espontáneo Algo ligado a, a Internet Sí que es cierto que Internet ha tenido un papel fundamental Pero lo que también es cierto es que detrás de todo lo que ha ocurrido ahora Hay prácticas eh, bastante fijas que se han ido repitiendo en los últimos diez años eh, Hace como mmm, cinco días Un hackivista de, de la acampada Me comentaba algo que que creo que sintetiza bastante bien todo esto. O sea, con el No a la Guerra la gente empezó a salir a la calle. Con el 13M en el 2004 la gente descubrió la potencialidad de los nodos para eh, conectar diferentes redes. Con V de Vivienda se materializó la posibilidad de la convocatoria y con el 15M ha habido autoconvocatoria y ha habido expansión sobre todo al exterior. Todo esto es una continuación. ¿Libros para comprender todo esto? Bueno, pues dar una visión más, más intelectual a lo mejor de todo lo que ha ocurrido, pero lo que sí es cierto es que es toda una continuación, creemos, de un paso que se ha ido construyendo poco a poco. Bueno, ya que estamos, por si alguno estáis en casa, os voy a dar el tiempo de enrollarme para que cojáis papel y lápiz y los tengáis bien preparaditos al lado, por si, mentes curiosas o por lo menos con ganas de aprender, eh, queréis... Saber cuáles eran algunos de esos libros que, que recomienda el profesor Duarte. Bueno, eh, a ver, eh, hay muchas eh, formas de encarar todo esto, de afrontar todo esto. Eh, como base a lo mejor, pues toda la Escuela de Frankfurt y la teoría crítica. O sea, todo lo que es una visión más crítica de la comunicación que poco a poco se ha ido, se ha ido reformando. Eh, de todos modos, eh, todo esto cambia continuamente ahora mismo hay desde el manual contra para cómo rebatir la ley SINDE también podría ser una bibliografía bastante básica de todo lo que está pasando. O sea que es más que nada una base de curiosidad, no tanto bibliográfica, sino de curiosidad de participación, de deliberación y de participación. Eh, otra cosa más respecto a, a esos nodos que comentábamos, que se pudieron ver aquella noche del 13 de marzo, cuando empezaba a haber una, una sospecha eh, sobre si no se estaba siendo transparente con la información de los atentados que se produjeron el 11 de marzo de 2004. Eh, cuando empezaron a producirse esos nodos, esas concentraciones en la sede del partido que gobernaba, que era el Partido Popular, eh, estábamos hablando de una tecnología que era nueva, mm. eh, estaba empezando ya a estar tan instaurada en nuestras vidas mm. que era una convocatoria, pero ¿Hubiese sido posible un 15M? Quiero decir, con el contexto sociopolítico, eh, dándolo mm. por hecho, eh, ¿Hubiese sido posible un 15M a través de SMS? No. O sea, hubiese sido posible de manera limitada que no quiere decir menos importante como ocurrió en el 13M. O sea, en el sentido, en el 13M eh, esos nodos fueron descubiertos, surgió la posibilidad, pero no solo la tecnología fue la que posibilitó eso. O sea, había una un, contrainformación previa, un consumo de contrainformación que se disparó los días previos. O sea, la gente dejó los medios convencionales, se tiró la contrainformación y a partir de, los, eh, de la tecnología móvil fue como se distribuyeron esa serie de nodos y se empezaron a comunicar esas serie de nodos. Era un contexto iniciático de uso de tecnología para la movilización y después hemos pasado al contexto actual. Eh, lo que comentaba antes, el 15M ha sido la expansión brutal y la aceleración. Pero esa aceleración también habría que vincularla a prácticas de contrainformación previas y luego también a la inclusión de los no movilizados por medio de redes sociales. Pero desde luego que a este nivel y con esta maravilla del proceso que nos encontramos ahora mismo no hubiese sido posible sin la tecnología actual. Y hay mucha gente al mismo tiempo al mismo tiempo que estamos aquí celebrando ese, esa participación de las redes sociales. Hay mucha gente que, que critica mucho esa pérdida de la privacidad, esa constante fuga de datos hacia grandes empresas que, que, que tratan precisamente a esos ciudadanos y ciudadanas como, como clientes, eh, sí. como consumidores o consumidoras. Eh, ese es el doble juego, ¿no? Exactamente en qué momento... ¿Nos van a dejar de dar herramientas que podemos utilizar en su contra? Esa es la pregunta. Hombre, no sé hasta qué punto nos las pueden quitar después de habernos las dado. Es cierto que somos clientes potenciales de empresas que utilizan nuestros datos para vender toda serie y toda gama de productos. Es cierto que somos que estamos al servicio también de ciertas eh, empresas que utilizan que nos utilizan todas nuestras características sociotípicas y todas nuestras prácticas sociales, pero lo que también es cierto es que eh, había un cantante que decía que la máquina la hace el hombre, eh, o sea, eh, la máquina la hace el hombre, pero también es lo que el hombre hace con, con esa máquina. O sea, ¿hasta qué punto vale bien? Hay una parte comercial, hay una parte ligada a los bienes de consumo, hay una parte ligada al capital, eso es cierto, pero también hay una parte ligada a la autonomía de la, de la ciudadanía. Y lo que estamos demostrando es que, vale bien, tú te quedas con mis datos, pero yo lo utilizo para convocar a mis colegas para salir a la calle. Y yo salgo a la calle gracias a la herramienta que tú me has posicionado, me has posibilitado. O sea, web 2.0, no, web social. O sea, ¿por qué vamos a, vamos a dejar ya la, la técnica y la tecnología? O sea, vamos a hablar de una web de uso social. O sea, no es Internet, sino lo que la ciudadanía hace con Internet. No son las redes sociales como instrumento para vender nuestros, nuestro, nuestra intimidad, entre comillas. Que ya sería extimidad, o sea, otro concepto <risa> sí, bastante, bueno, o sea, que se jugaban por ahí. Mira, merece que vengas otro día para que hablemos <risa> sí, claro. de los conceptos de privado y público. Y, Exacto, eh, privado, la esfera privada, la esfera pública. Pero, Entonces, pero de momento vamos a seguir con sí, sí, el tema. Pero también, o sea estamos haciendo un uso, estamos reconfigurando ciertas cosas. Eso no quiere decir que las redes sean malas, ¿eh? Y has hablado de redes sociales como uno de los elementos que que ha sido muy importante para convocar este movimiento, pero también, eh, bueno, obviamente eso es muy importante, pero me gustaría saber qué otros elementos pueden haber surgido, políticos, sociales... Hombre, sobre todo, o sea, la base de, de toda la movilización o de todo lo que nos estamos encontrando ahora es un descontento bestial y una separación y una distancia entre gestores políticos, gestores digo ni siquiera políticos porque no hacen política, es gestión pura y dura, es una política basada en relaciones públicas, es una política mediatizada radicalmente, que la ciudadanía se ha hartado. O sea, tenemos unas limitaciones bestiales de participación en política. Estamos reducidos a un voto cada cuatro años, estamos reducidos a datos agregados, pero no hay nada cualitativo, no hay nada discursivo, o sea, estamos realmente limitados. Esa es la base, es el hartazgo. Luego vienen las herramientas y luego vienen las prácticas políticas, y luego vienen las prácticas de, de contrainformación, luego vienen las prácticas de movilización, las redes efectivas y afectivas, eso es cierto. Mm. Pero la base de todo esto es un distanciamiento. Mm. O sea, eh, es el no nos representan, es el los vamos a hacer un ere, mm. eh, es el la voz del pueblo no es, no es ilegal. Mm. O sea, es todo eso, es hasta qué punto nos vais a decir a nosotros que somos ilegales cuando estáis incurriendo continuamente en prácticas ilegales de gestión política. Mm. ¿Y cómo, ha, cómo han propiciado las redes sociales a que todo esto sea un movimiento tan heterogéneo? Principalmente por la naturaleza de las propias redes. O sea, eh, el, el 13 a lo mejor fue limitado a cierta militancia o a, o a ciudadanos más movilizados precisamente porque la tecnología posibilitaba el contacto uno más uno. Mm. Sin embargo, las redes sociales lo que ha posibilitado es el contacto de uno más 100 o uno más 200 o, o hay gente que tiene 300 amigos en Facebook que no sé, es una cosa que todavía no como, Yo, soci, como sociólogo todavía no a, me ha llegado a avergonzado Facebook. admito que tengo más de 300 amigos en Facebook pues es, es, es, eh, tienes eh, mucha intimidad eh, con los 300 amigos en Facebook, lo, ¿no? lo que no lo que no tengo es lo que no es, estoy refiriéndome mis amigos de toda la vida pero los del Facebook pone que son amigos entonces como lo pone escrito bueno, son, me lo creo. son compañeros digitales o vamos, llamémosle compa están en un viaje por el ciberespacio con nosotros pero tú no estarías aquí hoy si no te hubiese tenido en el Facebook eso es igual. cierto eso es <risa> por eso mismo me es un buen ejemplo vamos a, vamos a retomar vamos a utilizar este ejemplo personal para hablar precisamente de eso o sea es el uno más uno de los móviles en el 13m del 2004 y es el 1 más 100 en el 15m o sea tenemos una movilización me, decido irme a sol el lunes y lo pongo Eso a lo mejor el martes no lleva a nadie, pero cuando empiecen a, a policonsumir medios convencionales, más redes sociales de colegas, vemos que en el, el martes o el miércoles había ya mil personas. Entonces dicen, hostia, a lo mejor me estoy perdiendo algo. Y como me estoy perdiendo algo, vamos a incluirnos. Mm -hmm. Por tanto, las redes sociales, yo creo que en este proceso, tienen un efecto de movilización por una parte, dinamización, y eh, llevar a al extranjero o a otras partes del mundo y otras partes de, del estado, pero también hay un proceso de inclusión de los no incluidos, de gente que no había participado en procesos últimamente y ahora han incurrido en este en este proceso maravilloso del 15 años. Hay una una frase que he recordado, creo que recordé Antena el pasado viernes o el sábado eh, y que otro otro profesor que tenemos en común que es Víctor San Pedro Blanco expresaba en su libro eh, Democracia participativa democracia deliberativa. democracia deliberativa que era el concepto que un día os plantearemos porque es muy interesante mm. a, a nivel conceptual entre la participativa y la directa, y, y la directa o la representativa sus, sus diferentes versiones él decía que, que la democracia directa la democracia participativa real eh, no nos dejaría una tarde libre exacto y eso es algo que eh, aquí tanta gente que estoy viendo con lo que he llamado o se tiende a llamar el síndrome de la activista gente que se, Exacto, que se considera que tiene que estar luchando constantemente o sea antes en el debate hemos tenido a, a, a gente con un espíritu impresionante que ha dicho mm -hmm. cosas muy interesantes pero que de, todos tenían caras de, de cansados. Y sí. creo que todos tenemos cara de cansado. Aquí no, el, claro, no. a, a, todos tenemos unas ojeras es que estoy mirando ahora mismo. Todos los que estamos sentados en esta mesa, al otro lado de la mesa, en aquella esquina está trabajando Lourdes, y todos tenemos ojeras. Entonces... Y, y, y al principio, vale, los dos primeros días puede que nos quedásemos sí, sí, sí. charlando hasta las tantas Pero luego... pero sí, ahora, y... ahora no, ahora cada hora que tienes de sueño la aprovechas, ¿no? No, sí, es lo que decía el compañero antes, o sea, la, la lucha y la militancia no son fáciles uh -huh. Implica también perder horas de sueño y implica muchas cosas o sea, lo importante es el proceso A lo que iba, que el, este proceso... Es hermoso y ya es una victoria de por sí, pase lo que pase, aunque mañana todo esto desaparezca, es una victoria de por sí. Vamos a vamos a ese concepto, ¿no? Al cómo integrar todo esto que está surgiendo aquí, todo este proceso de democracia participativa, de bases, ¿Mm? en, eh, en un sistema que se, que se acabe institucionalizando. Es decir, eh, cabe todo esto... ¿Todo esto que estamos haciendo aquí nos cabe, no digo en la Constitución, digo en una Constitución, nos cabe en un, en un Estado? Hombre, yo creo que sí. O sea, y creo que todos los que estamos aquí, todos los que están en Sol y todos los que están en las plazas, tomando las plazas, que nos habían quitado por diversas razones, creo que pensamos lo mismo. Pensamos lo mismo que... que Hay diferentes métodos y diferentes formas de participación que pueden integrarnos dentro de muchos sistemas. O si no, pues reformamos el sistema desde ciertas partes de él y punto. O sea, a ver. Pues suena bien. utópico, vale bien. Eh, y me estoy dejando llevar a lo mejor por, por esa. Por, por la energía. Por la energía del momento y también por esa obsesión de los medios convencionales de exigirnos resultados. O sea, ¿por qué tenemos que dar resultados cuando ellos no nos han dado resultados en treinta y tantos años de democracia? ¿Qué, qué nos están contando? ¿Tenemos que darles resultados nosotros? Vale, les vamos a dar porque somos más, tenemos más más capacidad que ellos para deliberar, debatir y llegar a consensos. Cosas que ellos todavía no, no saben qué es esto, no lo han entendido todavía. Pero yo creo que es posible. O sea, es posible de, dando el gran salto hacia abajo. O sea, no es el gran salto hacia arriba, el gran salto hacia arriba lo tenemos. Ahora nos toca el gran salto hacia abajo. Haciendo una canalización de nodos con barrios, con eh, centros de trabajo, universidades y demás, y luego ya veremos. Pero de todos modos, el, el corto plazo en estos procesos, como que, lo que decíamos, la democracia tan directa asamblearia nos deja poco tiempo. Por lo tanto, vamos a tranquilizarnos. Vamos o a sea, no, no tenemos a... que dar resultados. Consensual, Supo... con cuatro líneas de consenso, no se ponen de acuerdo. ¿Pero cómo nos vamos a poner de acuerdo? También, también digo una cosa, yo es una cosa que pasó en mi barrio, luego me enteré que... Pero, sinceramente, sobre este punto tengo lagunas de información, luego que no cuente lo que voy a decir ahora, como que es eh, la Biblia, ni nada por... Ni la Biblia, ni, ni lo que queráis ver como carta magna. Eh, a mí me pasó en mi barrio, ¿no? Eh, se planteó el primero de esos cuatro primeros puntos, esas líneas de trabajo abiertas que se planteaban para mandar a los barrios... Y, y bueno, yo la primera sorpresa que tuve en, en mi barrio, el barrio del Pilar Que no es que, no estamos hablando de Carabanchelo De barrios de especial de especial tradición, de asociación vecinal, de lucha Son barrios mm. más jóvenes Donde pues esos nodos sociales no están, no están dados por hecho no mm. Y yo digo, bueno, seremos entre 5 o 500 ¿Sabes? Y, y no éramos 5, éramos 500 O sea, no, no te voy a decir, no éramos 5.000, mm. pero éramos 500 Entonces, claro, de repente se empezaron a sacar propuestas y una de las propuestas que se que cuando se lanzó esa primera línea de trabajo es eh, decir, reformar la ley electoral. Sí. Eh, yo que estudié cuando, cuando estaba en la universidad y que, y que además me pareció todo revelador cuando comprendí cómo funcionaba el mm -hmm. sistema electoral español me, era como si se me hubiese caído una venda de los ojos y dije, oye, voy a poner mi granito de arena y voy a hablar. Y mm -hmm. hablé y expliqué la ley DONT, más o menos, a grandes rasgos, mm. cómo funciona, para decir, porque es que esto es lo que pasa cuando dejáis vuestro voto en una papeleta, ¿no? Hablaron hablaron varias gentes muy, con mucho criterio eh, sobre cómo sobre cómo canalizar eh, esa reforma de la ley electoral y por qué era tan necesaria. Y de repente llegó el momento de, de, mm. de llegar a un consenso. De llegar un consenso. Y, y yo no he visto tantas manos levantadas a la vez. Era como una especie de coreografía de Melody. De, de, eh, ahí en, eh, al lado del parque de la Baguada De, de todo mm. el mundo ahí levantando las manos. y, y Pero también hubo tres personas. Tres. Vale. Que levantaron las manos. Mm. Haciendo una X con vale. ellas. Eh, se les escuchó. Mm. Y, y planteaban y planteaban cosas que no, no es que se deslegitimen. O no, que, ni que yo las deslegitime. Pero estaban eran posiciones eh, completamente eh, que no podían tener unión con con toda con uh -huh. lo que estaban planteando los demás. Nosotros demás estaban planteando una reforma electoral. Ellos decían que ni, ni ley, ni electoral, ni esta. por ahí va el discurso. Tampoco quiero desvirtuarlo. ¿Sí? Pero la cuestión uh -huh. es que se oponían radicalmente. Uh -huh. Y entonces el moderador retomó el micrófono. Teníamos un amplificador, por cierto, que era maravilloso. De verlo, ¿eh? o sea de Un Fender de, de 50 vatios que no tenía desperdicio. Es lo que tiene el barrio del Pilar el caso. <risa> <risa> tenían Mucha más, te, musical y tenía tenían más medios y, y entonces cuando cuando se, se votó esto coge el o se, o se trató de consensuar coge el micrófono del moderador que ha venido desde aquí y que el pobre también tenía ojeras o sea, se notaba que pasaba aquí todo el día y dijo bueno parece que no hay consenso sobre esto ¿no? así que vamos a pasar al siguiente punto Claro, yo de repente vi a la gente de mi barrio que estaba todavía flipando, diciendo si, si soy de democracia real, si cómo funciona esto, si el turno de palabra aliándose con todas estas cosas mm -hmm. con las que poco a poco nos vamos familiarizando porque es tan nuevo. De repente les vi como, o sea, estaban haciendo una injusticia terrible. Eran como, eran como niños pequeños a los que le han quitado un caramelo para dárselo al otro niño. Dije, a ver son los inconvenientes de una democracia de este tipo o sea, llegar a consensos tan, a consensos generales eh, es muy difícil y es complicado antes el compañero también nos hablaba de apelar a la responsabilidad de cada uno para dejar nuestras exigencias y necesidades personales a un lado e intentar llegar a un, a un consenso colectivo o sea, todos que tenemos en nuestra cabeza un modelo de democracia pero tendremos que llegar a un acuerdo y ese acuerdo se llega por la deliberación retroalimentándonos de las experiencias de los demás y de las de los puntos de vista de los demás. No sé, yo es que abogo más por el disenso mayoritario, o sea, el, el consenso con pequeños disensos, que por lo que se propone, eso es otra par, o sea, cuestión. Sí, eso de todos es, modos. sería para entrar a debatirlo. Sí, el ¿eh? sí, sí, sí, y, sí, ¿y consenso es exacto, unanimidad exacto. o es una mayoría amplia que Pero, escucha a las minorías. Con independencia de todo esto, eh, vuelvo a repetirlo, o sea, el proceso es lo importante. O sea, juntar a 500 personas en el barrio de Pilar para hablar de la ley electoral, es, es repropiarse no solo el espacio físico, sino el espacio discursivo. O sea, un espacio discursivo que nos habían negado continuamente. O sea, es como la Puerta del Sol. ¿En qué se había convertido la Puerta del Sol? En un paso de peatones. La Puerta del Sol no tenía un solo árbol, no tiene un solo árbol, la Puerta del Sol no tiene un banco, tiene bancos individuales, sillas, no tiene bancos, el encuentro era imposible y estaba destinado al intercambio de bienes y consumo. ¿Qué hemos hecho? Hemos reapropiado el espacio y también nos estamos reapropiando el discurso. Y el discurso es un discurso de llegar a tomar eh, la costumbre de hablar de cuestiones políticas en público. Es esfera pública, punto. O sea, es simplemente ejercer la ciudadanía. Por tanto, vale bien, eh, hay ciertos inconvenientes, no llegamos a consensos, tres personas incapacitan el o impiden el consenso en cierto... ¿De acuerdo? Pero ¿y el proceso? Es que... Y, y dentro de un mes, si de esas 500 personas hay 200 que hacen esto. O sea, ¿cuándo hemos tenido esta capacidad de deliberar en público sobre cuestiones políticas? Jamás. ¿Por qué? Porque nos habían dado un modelo de participación política limitado. ¿Qué nos enseñaban? Vale, bien, nos cuentan las historias de la transición. Muy bien, de acuerdo, la transición nos encanta. Fue todo heroico, fue todo maravilloso. Anda que no hablasteis y deliberasteis, de acuerdo. Ahora nos toca a nosotros, hijos de sobrinos de aquel proceso, reinventar nuestro propio proceso. Y nuestro proceso no pasa por la verticalidad, sino que pasa por la horizontalidad. Por lo tanto, el proceso es lo... Bueno, los resultados ya llegarán los resultados. Es curioso también ver cómo, después de unos años en los que el discurso político de todos los partidos, no, uh -huh. no solo de los partidos con opciones de gobierno... Eh, de casi todos los partidos se va transversalizando, va buscando eh, cada vez de forma más clara eh, diluir la ideología, diluir eh, las, las partes del discurso que son más difíciles de asimilar y de repente eh, la respuesta está siendo eh, transversal. O sea, ante, ante una democracia que se, que se juega a sí misma, uh -huh. transversalizando e y, integrando o pretendiendo integrar a todos, y al final no representando a nadie, el movimiento que ha salido en contra es transversal. Eh, eh, ¿Puede parecer contradictorio? O... Sí, no, o sea, pero volvemos a lo mismo. o sea Durante mucho tiempo nos han contado que, lo primero, que no estábamos capacitados para participar en política, eh, si no eran procesos agregados de elecciones y, y en encuestas, de vez en cuando, dando nuestra opinión. Y sin embargo nosotros lo estamos demostrando que frente a ese atrapalo todo, a esos partidos atrapalo todos que no tienen ningún tipo de sentido, nosotros le damos soluciones concretas y nosotros estamos haciendo un trabajo que ellos no están realizando. Por lo tanto, es curioso, es es como cuando intentaba ligar todo esto a, a, a las elecciones del 22M. No, no, que no os estáis enterando absolutamente de nada. O sea, que no os estáis enterando. O sea, los gritos en la calle Génova, esto es democracia y no lo de sol, que no os enteráis. O sea, ¿qué es democracia? O sea, estás limitando la democracia a qué? a procesos agregados a votar cada cuatro años. Mira, el voto cada cuatro años es un rollo de una noche. En el que la persona con la que te enrollas te da el teléfono Bueno, el problema que a metaforizar no, no, no, no, a, Me ha soltado me, la lengua me y me gusta, a, a me, gusta, me, gusta, me gusta la metáfora Votar cada cuatro años es te enrollas con alguien una noche Y ese alguien te da tu, su teléfono te y vale, muy bien, voy a, llamar, voy a llamar, voy a llamar Voy a llamar al día siguiente y no me lo cogen Pues es lo mismo, o sea, voy a votar, voy a votar, voy a votar Luego te llamo y no me coges el teléfono Y al hilo, al hilo de lo que estás diciendo Aparte de lo de votar de Cada cuatro años ¿Sí? Se convierte en una herramienta un poco más inútil viendo después lo que pasa en el proceso postelectoral, bueno, claro. porque pese a que la lista más votada ya sea tal cual, al final son los políticos los que hacen las investiduras y hacen sus pactos para que con gobierne sus... quien quiera. A ver, son, son... Pues, cómo valoras eso? Es, es una clase, o sea, es una clase y hay corporativismo. Es como cuando denuncias a un médico y el médico se, re, se recluye con, entre sus propios médicos, un juez, un profesor de universidad. Eh, todos se, se, nos blindamos entre nuestro, nuestros propios colectivos. Las élites políticas se blindan entre ellos. En España tenemos un bipartidismo bestial y se sacuden el polvo entre ellos. O sea, yo, yo me blindo, tú me blindas, nosotros nos blindamos. ¿Y la ciudadanía qué es lo, hace, qué es lo que hace? Observa su blindamiento, no sé cómo si se dirá así, desde fuera. O sea, vuelvo a lo mismo, distancia, distancia absoluta entre la ciudadanía y los gestores políticos. O sea, es, no sé, es el hartazgo. Es como, no, no niega, ¿no? Todo lo que está pasando o sea, cuando se cantaba ese esto es democracia y no lo de sol es como si una cosa negara la otra pero o sea, claro, pero es decir... que no lo entienden o sea es, pero es igual que como con las redes sociales cuando hablan los cuando por ejemplo desde los partidos políticos se pide se busca cibermilitantes para sus campañas políticas y se les pide que voten en las encuestas de los periódicos online eso es eso es cibermilitancia, eso es ciberdemocracia, ciberdemocracia es tener un DNI electrónico pero que, que o sea no entendéis absolutamente nada o sea, no entendéis el proceso, no sabéis qué estamos haciendo aquí, no sabéis por qué nos juntamos y perdemos perdemos entre comillas, invertimos cuatro horas de nuestro tiempo, cinco o seis, cada día aquí, porque no tenéis ni idea, porque os creéis que simplemente votamos el día 22 y ya nos vamos, que no, que esa no es nuestra historia, que estamos en un juego diferente. Y es un juego de participación horizontal, asamblearia, retroalimentación, deliberación colectiva, es ese proceso. No es un proceso agregado de meto el voto. No, no quiero un rollo de noche. O sea, quiero una relación duradera. No sé si si repetir esto más No, veces, no, no. no pero... ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres? Dilo, dilo. Sí. Es podemos... <risa> quiero que me cojas el teléfono y de vez en cuando vernos, aunque solo sea una vez por mes. Sí. Que o sea, no me... quiero una quiero... relación duradera. Quiero un político que me lleve al cine, que me, que me regale flores. Quiero, sí, quiero un político... Podemos hacer carteles exacto. con eso y bajar a sol. Es sí, exacto. Pues quiero, quiero un cortejo, punto. Quiero un cortejo, pero un cortejo que sea basado en sentimientos reales. También te voy a dar una cosa. También te voy a dar una cosa. <risa> no, sé, no sé si este es el método más adecuado para abrir mi corazón, pero vamos, yo creo que, es que precisamos de este tipo de metáforas. Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Los rollos de una noche no hay que llamarlos al día siguiente. Eso es una norma básica. Da igual que sean políticos ver, metafóricos sino, o metafóricos si o reales. Nos ha, si nos han, a ver, si nos han prometido el sol utilizando más metáforas, ¿por qué no vamos a llamarles al día siguiente? Mm. Hay que esperar un poco, hay que esperar un poco. <risa> ya te lo digo, no. Hay que, no hay que saltarse a negociar enseguida porque se te gana más poder de negociar. No, el, el día siguiente sí. es el momento de escribir los poemas. Mm. Así de claro. Y Mago, ¿y cómo, ¿cómo valorarías el hecho de que este se haya convertido en un movimiento internacional? Bueno, creo que eso es una de sus grandes fortalezas. O sea, si tú tejes una red interna, externa, barrios, ciudades y luego haces el salto a a lo internacional, esto es eh, permeabilidad absoluta, volvemos a lo mismo, es una práctica típica de Internet que pasa a la calle, o sea, nosotros hablábamos la semana pasada de que la red era la calle, o sea, desde hace mucho tiempo lo offline y lo online se está confundiendo, entonces al igual que tenemos contacto con colegas, con gente que tenemos en muchos países, también tenemos contactos para decirle, oye, nuestra militancia está yendo por aquí, estamos tomando la calle, entonces creo que es una gran fortaleza y es uno de los rasgos maravillosos de este movimiento Estaba pensando pues, Estaba Estamos aquí pensando. alargando tenemos que, no no, es no, que no, no, estar no no en sus casas Estaba pensando que estábamos está diciendo tú tenemos gente por el mundo, contactamos con el mundo expandimos esta palabra y tenemos nosotros una entrevista con Berlín de en nuestra sección Eh, indignados por el mundo y digo, bueno, ya que lo hemos hecho de momento vamos a despedir a, a Mago Duarte que ha estado aquí maravillosa atendiendo a todas nuestras preguntas incluso poniendo unas preciosas metáforas <risa> Si tuviésemos un blog, titularíamos No quiero un rollo de una noche una Muy bien, vamos a, lo quedamos en la cabeza Y a redes sociales directo Y luego a ver si, si llegamos a muchas pancartas Señores políticos, no quiero un rollo de una noche Me parece un gran eslogan nah, Es un placer y que nada, que mucho ánimo y, y la base, una de las patas de todo esto Es la comunicación Es el lanzar y lanzar y lanzar mensajes Así que enhorabuena y mucho ánimo Y que nada, que se sujera se, se vayan pronto <risa> Gracias. Vamos ahí con esa careta, con esa sintonía de Indignados por el Mundo. Right. No nos moverán, no deberíamos ser movidos para la gente de España, de la gente de Wisconsin. Para la gente de España, de la gente de Wisconsin. ¡Hijo! indignados por el mundo. Bueno, y ahora vamos a hablar con Elena desde Berlín, que como sabemos, estas eh, movilizaciones se han extendido a Europa gracias como nos decía Mago a las redes sociales y bueno, pues vamos a escuchar su bueno, Parece que estamos teniendo algún problema técnico. Vamos a esperar unos segunditos y después, tal vez, podemos escuchar a Elena desde Berlín. There is something you've got in your head You feel pressure of the system and I say no way yeah. I know there is something community can say Many people can just grow without learning respect Why do you think people suffer and never play? Don't you think? por el mundo que tenemos preparado desde Berlín, pero lo recuperaremos para otra, otro día. Eh, bueno, recu os recuerdo que esto que estábamos escuchando se llamaba se llama Goimamba y lo podéis escuchar en www.myespace.com. barra Goimamba. Y ahora eh, no tenemos a Berlín, pero sí que tenemos a Yerai en la Puerta del Sol, al lado de los Hoy el Madroño, que es donde se está celebrando la Asamblea General. Por mucho que crezcan las comunicaciones online y todas las redes 2.0, Es mucho más fácil conectar con 100 metros abajo en la plaza que conectar con Berlín. Geray, ¿cómo va la cosa por ahí por la Asamblea? Pues bueno, esto va para largo, pero las, la, las comisiones han propuesto su, sus puntos, y después las comisiones han llegado a un consenso, pero claro, ahora han abierto hace cinco minutos el turno de palabra y, y a ver, pero bueno, quiero destacar que, bueno, Legal eh, ha dicho que la, la última comunicación que ha tenido con las autoridades pues respecto al, camp al campamento consideran que to o sea, positivamente toda señal eh, que signifique la reducción del campamento, pero que no tolerará ninguna ampliación más. Y bueno, que están dispuestos a negociar la posición de un punto de información permanente en la plaza. Extensión, por su parte, ha dicho que este sábado será el encuentro estatal en Sol para ver cómo continúa el movimiento y fijar movilizaciones conjuntas con otras ciudades de, los otra, de las otras comunidades. O sea, que vienen representantes y bueno, de, de todas las acampadas a Madrid Sí, el, el sábado. sábado, todos los que puedan, todos no, pero todos los que puedan van a venir y para fijar pues cómo va a seguir el movimiento. Pero bueno, han recalcado que es más bien informativo, no vinculante, porque claro, todo lo que se decida tiene que pasar por las, las asambleas generales de cada sitio. Sí, pero en todo caso es un y grupo es... de trabajo abierto para estudiar las líneas distintas, algunas sí, claro, ideas curiosas que puede haber habido. Sí, uh -huh. sí. y sí, bueno, todas las acampadas, uno ha dicho que van a sacar una nota de prensa de, toda... de todas las ciudades denunciando la violencia policial y para pedir la dimisión del conseller Y la... los cuatro puntos que se han consensuado entre las comisiones que claro, ahora ya la gente dirá, pues el punto primero es que el cambiar el formato actual de la campada para solucionar los problemas. Que tengo que decir que alimentación está a favor de la reestructuración de esta forma. Lo que quiere poner son falés que sean estructuras permanentes. Y con eso, pues después ya, cuando esté todo configurado bien, no dejar las tiendas de día. De modo que durante el día el campamento, lo que Sería la zona de se recogería no. y por la noche sí. eso eh, se podría volver a sí. salir, salir el que quisiera acampar, molestando sí, mucho buenas, menos, claro. Sí, bueno, lo que ha salido, algunas comisiones lo que han dicho es que paulatinamente eh, dormir en la acampada tendría que ir ya quitándose en el momento de que estuvieran estables ciertas comisiones trabajando aquí Pero claro, eso lo ha dicho una comisión, después ya hay que llegar a un consenso. Y eh, también dejan al grupo de respeto, le dejan autonomía para, eh, los, para decir los mecanismos de participación. Que y bueno, respeto lo que ha dicho es que como hay problemas de convivencia y las comisiones están cada uno en una punta y la, la acampada es un poco laberinto, Lo, lo que ellos decían es que se pusiera un cuadrado grande y en, en el cuadrado estuvieran todas las comisiones y así sería controlar quién entra y quién sale y que fuera un espacio más diáfano. Una, una pero, forma como de, te digo, de una, un plan de ordenación urbana, pero sí. aplicado a eso, a la inteligencia de, de poder vigilar mejor el campamento y poder coordinarlo sí. mejor también. Sí, más seguridad y, bueno, el respeto ha dicho que todos y todas tenemos que ayudar y que funcionar con la cabeza. Y pero eso, o sea, como te digo, todo se tiene que consensuar, hay muchos puntos y, y ahora con el turno de palabra a ver a qué se llega. Y mañana a las 5 de la tarde creo las comisiones otra vez como hoy han quedado para ir avanzando en el desarrollo de la desreestructuración de la acampada. Ajá, y entonces estas son las líneas de trabajo tiradas, ¿alguna noticia más para que podamos cerrar ya la conexión y mañana, eso sí, en el informativo de la UNA, ya nos contéis tú y todos tus compañeros de la mañana todo lo que pasa, porque hay que decir que tú llevas aquí una barbaridad de horas, Y tú también tienes ojeras, estábamos comentando aquí sí. que, que, que somos la generación con ojeras, y tú, y tú, sí, sí. También, tú también tienes bueno, pero por esto se hace, ¿no? Estamos cansados, pero aquí lo que estamos diciendo también es que la lucha no es Mejor fácil. Mejor trabajar gratis por algo que queremos y no trabajar gratis por... por para una empresa grande. No, no, no, los, no los oyes, porque son aplausos sordos, pero aquí tienes aplausos, ¿eh? Hay consenso... Bueno, incluso tienes aplausos de verdad. Tienes aplausos de verdad de, de la gente que está aquí en el estudio siguiéndote, eh, que está haciendo un trabajo buenísimo de cobertura de, de todo lo que está pasando en la Asamblea. ¿Alguna cosa más antes de que sí, cerremos? Sí, bueno, lo que quiero añadir es que, bueno, sea, bueno, ha venido una persona de Valencia, una representación de la campaña de Valencia, que ha dicho que, siendo Madrid la capital del Estado, pues ellos, como ellos proponen, no la campaña de Valencia, sino los que están aquí, pues que haya una marcha de todas las acampadas, al Congreso, a la Moncloa, y, ta y también han hablado que bueno, la, de la marcha, pues todo el mundo que vaya al Congreso, pero bueno, todavía eso no está consensuado. Y quiero añadir que en Toulouse no tienen información todavía detallada, pero Toulouse ha sido desalojado, la acampada de Toulouse, y que a lo largo de la noche, cuando haya más detalles, propondrán una acción coordinada ante una institución francesa. Y En Turquía también hay movilizaciones y que ha muerto una persona por un caro cardíaco y lo lo situaban dentro de la represión que estamos viviendo últimamente. Porque no sé, o sea, no, no me he enterado bien, pero ha sido en, con la policía o algo que a una persona le ha dado un caro pardíaco, cardíaco y ha muerto. A ver si podemos ir mirando esa información antes de cerrar el programa sí. en, en medios convencionales y, y entre tanto despedirte, agradecerte esa, esa voz que ha sido. Para todos los que teníamos que estar aquí trabajando y que no podíamos estar en la, en la Asamblea General, eh, un abrazo, Geray, y mañana Igualmente. todo el mundo mañana. puede escucharte a ti sí, porque esto va largo. en otra franja con lo más importante de lo que ha habido en la, en la Asamblea. Un abrazo, vale, Geray. Y ahora, para finalizar nuestro programa, vamos a ir con una. Agenda cultural, eh, cosas interesantes que podéis hacer si estáis en sol, si sois acampados o simpatizantes o simplemente os gusta cultura y os gusta que nos cobren por ella. Adelante. Bien, pues eh, ahora a las 10, eh, el Cineforum nos propone un documental eh, titulado Nuevo Orden Mundial, eh, que se eh, retransmitirá en la biblioteca. Además, para mañana, en el stand de actividades de, y artes escénicas, eh, a las cuatro y media están citados todos aquellos que quieran... Eh, eh, eh, apuntarse para posteriormente a las 5 realizar una performance eh, que el tema eh, que va a tratar será el bipartidismo y posteriormente a las seis y media están convocados también todos aquellos que quieran eh, participar en la siguiente performance que será a las 7 y el tema es alegría. Eh, además recordaros que mm, podéis continuar eh, siguiendo la asamblea en directo Eh, desde madrid.tomalaplaza.net barra TTV Decir que todavía no tenemos datos que nos puedan corroborar eh, si ha habido eh, o sea ese muerto que se comenta desde la Asamblea que ha habido en, en, lo, en la represión de la de la concentración de Estambul y deciros que este programa ...nace con vocación de Magazine... ...aunque hoy hayamos estado... ...con un filo periodístico... ...bien afilado... ...y, y que bueno, que más adelante... Eh, ...esperamos poder incorporar... ...poco a poco... ...a gente que aparte de ponernos... ...la reflexión... ...la forma de pensar... Eh, ...el debate en la boca... ...pues también... ...en las comisuras de los labios... ...nos hagan brotar una sonrisa... ...para más adelante... ...de momento... ...nos despedimos de todo el mundo... Desde estuvo en la técnica... Paco, María, Irene y Gerardo estuvieron en los micrófonos. Eh, pasar por aquí la colaboración de, de Ramón Ruiz, de Antonio, de Geray, que estuvo en la plaza, y también de Mago Duarte, que vino a participar, a darnos su visión de experto, de cómo se fue forgestando todo esto. Un abrazo a todos y nos despedimos aquí. Vamos a cerrar. ¿Te parece María? Sí. Me parece bien. Vamos. Ha estado muy bien para ser el primer programa, ¿verdad? ¿Cerramos esta persiana ya? ¿Cerramos la persiana? Sí, vamos a dormir ya, ¿no? Venga, buenas noches a todos. Un abrazo y hasta pronto corazón. Tu no calla, que tu corona no tú no eres rey de. La la Pachamama, como tú vienes a hablar De igualdad y de justicia, con la sangre derramada Alimenta tu fortuna y tu codicia No me callo, la verdad no es un insulto, no me callo, hablando se entienden en los adultos callo, los latinos no están ocultos y si callo mi verdad sería como mentirle al mundo, no me callo. Señoras y señores, hace tiempo derrotamos a los colonizadores, que inconsciente, hay que ser más inteligente. ¿Cómo me hablas de respeto si se le ha faltado a mi gente desde hace 500 años con corona prepotente? No me callo, aquí no funciona tu ley, no me callo, no me callo, porque solo Dios es rey. Todo lo que tenéis, todo lo que poseéis, a África y América se lo debéis. ¿Entendieron? Perdón, vosotros entendéis, vosotros entendéis, no me callo, pelagato, zapatero tu zapato.